la fecha de mi, niño, usted sabe que se acerca un montón de gente a comprar acá al al mercadillo, si viene señoras con su hijo, vienen amigas a comprarle cosas a amigas los regalos para Navidad, como todo tan barato vienen toa a comprar acá, pues, se llena, queda el embarro